...y trabajo en la comuna de Puente Alto... ...principalmente... ...muy buenos días Claudia... ...bueno... Eh, ...para comenzar... ...como todos los viernes lo hacemos... ...cierto... Eh, ...comenzar con las noticias... Eh, primero de nuestra querida fundación Puente Alto Puede Más Continúan los talleres de circo gratuito en los tres sectores de Puente Alto ¿Dónde son esos talleres, Javiera? Son en Bajos de Mena, en la cancha de Sargento Menadier con Carabineros de Chile Estas son los días lunes y viernes Lunes y viernes en Bajos de Mena En Gabriela Poniente en, y en los canales los miércoles y viernes Y en Centro Oriente, en Bernardo Leiton, los martes, jueves y sábados. ¿Y cuánto cuestan esos talleres? Javier? Nada, todos esos, esos talleres son totalmente gratuitos, pueden ir todos los niños, las niñas, jóvenes a acercarse. A adultos talleres. jóvenes también. Adultos jóvenes y, ¿por qué no? Adultos mayores también. Todos son bienvenidos. Bueno, también esta semana tenemos nuestra última cita en Las Caletas 1, ha sido una experiencia muy grata, eh, con el circo itinerante y eh, iniciando el mes del niño y la niña habrá una bonita intervención con un mural soleá al que están por supuesto todos invitados a la cancha ubicada en Domingo Tocornal con el Arrayán eso es en la mañana, en la tarde, cuando eso es de 4 a 7 de la tarde el día sábado, 30 mañana sábado, y para mayor información pueden entrar al Facebook de la Fundación Puente Alto Puede Más, o llamar entre 10 y 3 de la tarde al 22906 2535 en las noticias de la semana queremos contarles también que ayer se inauguró, esta es una excelente noticia, para más de 20.000 usuarios del CESFAM de Vista hermosa que se cambiaron de casa a una casa nueva, hermosa, una edificación. Solea, tú que eres eh, más entendida en la materia de salud, nos podrás contar un poco. Estuvimos ahí ayer. Sí, la verdad es que, bueno, Vista hermosa era un consultorio en casas viejas Eh, que eh, nació el año 71 de acuerdo a lo que nos contaban lo, la gente del Consejo de Desarrollo Local, de la comunidad ya surgió con el esfuerzo de los y las vecinas... ¿no? ...que no tenían en esa época eh, ninguna atención cercana de salud... ...y parte con un pequeño dispositivo que después fue una posta rural... ...y fue creciendo y se estableció un consultorio... ...y clamaban desde hace muchísimos años la posibilidad de tener... Eh, ...un centro de salud nuevo. Y eso es lo que se construyó, es una muy hermosa construcción... ...como se hacen las cosas ahora... Eh, con uh, dos sectores porque el, el personal está dividido eh, para atender un poco más uh, familiarmente a la gente en, uh, en dos sectores cada uno de 10.000 personas, por eso que es para 20.000 personas. Se ha agrandado mucho esa zona con uh, barrios nuevos como San Alberto y, bueno... Eh, Antiguos también como Vista Hermosa Y la misma Casa Vieja y otra Así que es una excelente noticia Es una gran inversión del gobierno regional eh, Que acaba de concluir Y se inauguró ayer eh, Estuvo la Ministra de Salud En la inauguración También estaba el Intendente La Gobernadora, el Alcalde En fin, lleno de autoridades eh, Pero sobre todo la gente alrededor Muy, muy contenta eh, Porque esto es... Uh, Eh, y da gusto ver que se empiezan como a concretar esta, estos adelantos para la gente, ¿no? Sí, eh, la verdad es que fue muy gratificante la, la experiencia de ayer y también eh, poder ver las salas, todo nuevo, todo bonito, de alta tecnología para los, para los usuarios de CESFAM. Eh, bueno, eh, por una buena noticia, lamentablemente ahora tenemos que contar una muy triste... Eh, ayer hubo una lamentable noticia cerca de las 11 de la mañana un camión robado por un, por dos, por un par de personas en medio de una persecución de carabineros ingresó a una feria eh, lamentando una vida y varios heridos también por lo demás y desde ya por supuesto queremos enviar nuestras condolencias a la familia a las personas afectadas, tanto heridos como la persona fallecida Y este tema, la verdad nosotros queríamos iniciar nuestro tema de hoy, que también tiene relación con un poco lo que vemos con, la, con esta terrible noticia. Eh, comenzando el mes del niño y la niña, nosotros queríamos comenzar este tema eh, hablando de la infancia, ¿cierto? La niñez, ¿en qué está nuestra niñez hoy día? Pero dada la noticia de ayer, eh, la invitación un poco a comenzar con una reflexión. Eh, ¿Qué pasa hoy día que un niño de 12 años... Eh, Toma, roba un camión. Eh, en La semana anterior, él había cometido también un, un robo a mano armada también. Claudia, contar un poco cómo podemos reflexionar. ¿Esto es un síntoma de nuestra sociedad? que está pasando con nuestros niños hoy día? Quisiera pensar que no es un síntoma. O sea, yo la verdad es que siempre quiero pensar que es una situación... No aislada porque sabemos que tenemos muchas situaciones de, de niños de, de poca edad que se ven enfrentados a, a problemas con la ley a problemas de, de asalto en la farmacia la bomba de bencina no sé pero la verdad es que yo tengo una mirada esperanzadora siento que nuestra sociedad tiene una tremenda responsabilidad la responsabilidad no es una responsabilidad de las entidades públicas, es la responsabilidad de todos, Correcto. de todos nosotros que mm. debemos dar el mejor trato, el trato más digno y amoroso a esos niños y niñas porque el día de mañana eso repercute en un estado de salud mental y esa salud mental es la que eh, no estando bien desarrollada un niño que tiene una buena autoestima la autoconfianza, esto de que a mí me, quiere, me quisieron bien, yo tengo que quererme bien. Mm. Eh, en el fondo es lo que hoy día se representa en un medio, en, un, en, un, en una estructura económica, porque debemos decir que hay un tema económico detrás de esto, uh -huh. donde el éxito se traduce en el tener. Porque yo no robo para que me den un beso yo robo porque con eso voy a tener un plasma o un, material, un ¿no? no sé, no sé qué, pero algo material, claro. porque la sociedad del consumo es una es una merma a a, la, a los valores. Perdona, Claudia, queremos abrir la conversación, queremos abrir la reflexión a todos nuestros auditores y auditoras que nos llamen al 22 872-7871 están cordialmente invitados a ser parte de esta reflexión también pueden escribir en el Facebook de la Radio Puente Alto estamos abiertos a reflexionar estamos abiertos al diálogo y seguimos conversando eh, Soleada Sí, la verdad es que eh, es una coincidencia increíble esto que es eh, Está terminando el mes de julio, empieza el, el Todo el mundo Se prepara eh, para el día Del niño, otros hablan del mes Del niño eh, Y todos piensan eh, O muchos piensan en, en los regalos Y uno escucha en la radio este asunto De los regalos, pero yo creo Que el tema es mucho más profundo, tal como Lo señalaba Claudia eh, ¿Qué nos está pasando Como sociedad qué eh, Que eh, que pasan casos como lo de este chiquillo eh, que seguramente ha tenido una vida durísima ¿no? para poder eh, llegar a los 12 años a, eh, a robar a, a robar un camión y finalmente terminar si eh, herido no es cierto por, por balas en, en este incidente en grave. que además atropella eh, grave entonces yo creo eh, que tendemos siempre a las soluciones fáciles, y llegamos y decimos, no, es que el Cename, porque estuvo el niño estuvo en el Cename, sí. efectivamente, o estaba en cautela, eh, había, de hecho, la semana anterior había hecho otro otro delito, lo habían entregado los padres, eh, pero tendemos a culpar de inmediato a, a las organizaciones, yo creo que también nos falta una reflexión un poquito más eh, más profunda sobre, Eh, que por cierto a las organizaciones y a las políticas públicas, pero a las a políticas todo. comunales. ¿Qué es lo que estamos vendiendo? Eh, claro, claro, ¿qué es lo que estamos eh, qué tipo de sociedad en la que estamos tratando de construir? Uh. Y yo creo que ahí es cuando uno muchas veces dice necesitamos hacer más comunidad, necesitamos solidaridad. Estamos hablando de esos valores que nos están haciendo falta No tanto el, el tener, como decía muy bien Claudia Sino que el ser, como están siendo felices o no nuestros niños eh, Y eh, yo creo que eh, es un tremendo llamado a atención Que debiera eh, ser escuchado por todos nosotros Por las distintas instancias también Entonces eh, a mí, a propósito de la consulta de Javiera Eh, de esta reflexión lo de ayer que es tremendo una gran condolencia a las familiares, a los amigos de la persona fallecida eh, no estoy justificando para nada la acción yo creo que hay que eh, separar sin embargo también tenemos que ser capaces de buscar salidas como país para que esto no siga sucediendo para que nuestros niños no sigan siendo víctimas de alguna manera de eh, un sistema en que finalmente terminan eh, cayendo en, en, en la droga en, en, en, en eh, delinquir no es cierto eh, este chico parece que tenía un daño eh, por uh, Eh, justamente por uso de droga entonces yo creo que tenemos que buscar salidas un poquito más complejas eh, que solo culpar a otros o a ese niño quien es responsable claro, y yo lamento mucho porque se, se dan opiniones casi como que este niño te merecía morir ya. entonces yo creo que ahí tenemos eh, tenemos que la verdad ponernos una mano al corazón tenemos un contacto telefónico también con Jenny Bruna, ella es directora de Mamadres, un sitio web Eh, que trabaja con muchas mujeres, con el tema de maternidad, infancia, eh, niñez Jenny Sí, hola, ¿cómo están? Hola, bien, mira, estamos tratando el tema eh, del terrible eh, la terrible situación que ocurrió ayer con este pequeño de 12 años uh -huh. y queremos, estamos un poco reflexionando sobre la sociedad ¿Por qué hoy día tenemos estos niños? ¿Qué pasa con nuestros niños? Ay, a ver, mira, yo creo que esto es un síntoma eh, de, de una sociedad que ha invisibilizado a los niños y ha invisibilizado la crianza. Eh, nosotros hemos olvidado que los primeros años de vida, el embarazo, cuando son bebés, es la época en que los niños aprenden a cómo relacionarse con el mundo, aprenden a ser regulados, aprenden a ser amados. El caso que ocurrió con, con este niño es, es tremendo, y es tremendo porque seguramente si ese niño llegó a... a a, a esta acción es porque no tuvo la contención ni en casa ni la contención de la sociedad ni en el colegio eh, y tampoco esta responsabilidad de los padres porque seguramente los padres también son personas que viven eh, vulneradas porque tienen mucho daño de un pasado, de una instancia dolorosa. Yo claro. creo que nuestra sociedad ha olvidado a los niños como decía alguien por ahí porque en parte ellos no tienen derecho a voto y cuando no se manifiestan en las urnas Eh, nos olvidamos un poco y somos bastante adultocéntricos. O sea, en el fondo, eh, tú dices que hay como como que requeriramos requerir algunas políticas públicas respecto a la infancia. Perdona, Claudia, ¿quiere también pues, referirse al tema? Sí, ¿sabes que Yo la verdad es que siempre quiero pensar que eh, toda madre quiere ser la mejor madre. Todo padre... Eh, el concepto de ser un buen padre yo no sé exactamente cuál es la vida que él vivió cómo fue no podría ser un juicio de su situación pero sí siento que hay más componentes que uno siempre hay muchos más componentes está eh, el, el cómo fue amado eh, el cómo se reproducen algunos patrones de comportamiento de esa madre que vivió desde su madre Y, y tampoco haría eh, eh, desde ese punto de vista una evaluación de la moral, de la no sé si me entienden, yo creo que son múltiples factores que pudieran intervenir y también está el factor biológico, que en algunos casos hay niños que deben ser tratados por distintas situaciones que enfermedades tienen, que tienen claro, claro un, un, un, un origen distinto claro. que el haber nacido dentro no de un todo contexto. no todo es ecológico todo es psicológico así claro, no, pero, sí. pero pero sin duda que al alero del amor muchas de las condiciones pudieran mejorar o, o sobrellevarse bastante bien ser contenidas o ser contenidas y sí. los mecanismos por ejemplo de regulación o, o de autorregulación en muchas oportunidades exigen de un adulto amoroso que acompañe un adulto responsable un adulto dicen amable sole si sí, es que jenny parece que nos está acompañando si es parte de jenny bueno que eh, otro otro alcance respecto a lo que conversábamos por ejemplo yo hice el ejercicio de revisar después de las noticias en los portales los comentarios mucha uh -huh. gente pone por ejemplo Eh, que es una lástima que el carabinero no le haya podido apuntar con la, con la pistola al niño que por qué no lo mataron, que deberían secarse en la cárcel eh, en fin, una violencia, una agresividad que realmente a mí me llama la atención, incluso hasta el mismo nivel de la, de la propia noticia, o sea, como el nivel de, de rabia, de odio que existe si en, estamos hablando de un niño de 12 años, entonces no sé cómo ves eso Jenny Mira, lo que pasa es que yo siento que, que, que la violencia que tenemos los adultos hoy en día, o que tiene la sociedad adulta, es porque venimos, insisto, de una instancia que quizás no fue tan buena y nosotros le pedimos a los niños que no sean violentos, es como un niño chico, le pides que no golpee cuando hace una pataleta, pero si él te pega a tu hermano, no sé, tú le pegas. Hay un círculo vicioso en este sentido y yo creo que la violencia es porque estamos muy alienados. Nos hemos olvidado nuestras emociones nos hemos centrado mucho en el trabajo, en el vivir hacia afuera y hemos olvidado lo que es el vivir hacia adentro, lo que es maternar, lo que es estar en casa y respondiendo a tu pregunta anterior, esto todo lo que está pasando hoy con, con sename con la infancia, con la sociedad eh, nos llama que se creen políticas públicas reales y efectivas de la infancia completa no solamente de los niños institucionalizados, sino de la infancia, de buenos tratos de, de reparar el vínculo de apego de que se hable apego en las universidades a todos los profesionales de hacer talleres, yo justamente ahora estoy acá en Quillota estamos como haciendo talleres a los profesionales de Ibeco eh, de Junji sobre cómo reparar el vínculo de apego nos falta entender que para poder crear un mundo en paz tenemos que criar desde el vientre desde la infancia para la paz y mientras tanto nosotros los adultos también hacernos cargo un poco de nuestras emociones y y hacernos responsables de lo que nos pasa. Hoy en día está un poco de moda culpar siempre a todos de lo que pasa a lo que está afuera, pero nos olvidamos que todos somos corresponsables de la sociedad que construimos. Eh, bueno, sole ¿cómo ves un poco este tema? No, yo estoy totalmente de acuerdo con Jenny, eh, que eh, necesitamos eh, criar para la paz, desgraciadamente, las condiciones que viven las personas, Jenny, no son necesariamente las mismas entonces también tenemos que entender que no es solo un tema de voluntarismo personal, sino que tenemos que también dar condiciones materiales, físicas vivienda. de vivienda eh, de habitabilidad de cercanía de plazas públicas de espacios eh, seguros de espacio es seguros Eh, entonces eh, no es eh, yo entiendo que una parte muy importante es lo que se está señalando de, del vínculo y tenemos que eh, abundar en eso yo estoy totalmente de acuerdo y quizás después podríamos hablar con Claudia nos podría contar un poco más de las políticas de eh, preescolares eh, de la Junji eh, pero eh, yo creo que también hay que entender de que no solamente es un tema de voluntad de la mamá, del papá Eh, de la relación de ellos Sino de una historia Que se reproduce de violencia de violencia Por ejemplo, hemos hablado tantas veces De la violencia intrafamiliar eh, Y como en el fondo es la punta de un iceberg De eh, una eh, Sociedad brutalmente Patriarcal En que se ejerce la autoridad No se colabora Para buscar las mejores soluciones Sino que tiene que obedecerme Para eh, salir adelante en vez de buscar en conjunto eh, soluciones Entonces yo creo que tenemos eh, temas sociales profundos Pero también tenemos condiciones eh, socioeconómicas Que también esta desigualdad Es muy violenta la desigualdad Es muy violenta y un chico quiere robar Porque ve en la televisión eh, cosas en las que cuales la zapatilla tiene un tremendo valor como que decir Nike fuera ya la cosa más increíble, entonces yo creo eh, que hay que abundar en esta relación individual del apego que Jenny ha señalado, pero también entender que hay causas sociales que yo creo que son relevantes eh, Bueno Jenny, antes de despedirnos quisiera que nos contaras un poco eh, o que nos comentaras respecto de, hablabas como de políticas públicas, ¿qué crees tú que sería relevante o importante eh, señalar para que fuera tomado en consideración respecto a la infancia. A ver, mire, yo creo que lo primero es y que, que, que es la ley de infancia que está que se hayo que se crea una ley de infancia contundente que se apruebe, que tenga su urgencia en el Parlamento en donde eh, por un lado evidentemente se cambien las condiciones que están viviendo hoy los niños institucionalizados en Sename, en las OPB donde son niños que son atendidos por cuidadores que a veces no son profesionales capacitados, eh, donde hacen turnos muy grandes, donde a veces los mismos cuidadores de Cename son niños que salieron de sename Necesitamos también que los niños que están en sename que son discapacitados, puedan tener un espacio distinto, acorde a sus condiciones, pero también necesitamos políticas públicas en torno a evitar que los niños lleguen a estas instituciones, en donde los niños puedan... Eh, pueden recibir buenos tratos de sus colegios, apoyar a los padres, a hacer talleres en la educación preescolar. Es súper importante apoyar a, la, a, la, a las tías, a las parvularias, a las educadoras, eh, capacitarla y, y al fin y al cabo, como decía Sol, Soledad y Claudia, esto es un tema muy sincrónico, pero es fundamental que se trate y que se aborde ahora. Y de hecho, aprovecho de comentar que nosotros, una serie de organizaciones civiles, o de fundaciones, Estamos organizando una marcha nacional para este domingo 28 de agosto a las 11 de la mañana, en donde lo que queremos es convocar al país completo, porque nos parece que no puede ser que nuestros niños estén sufriendo así y que no se haga nada Lo de Sename estalló hoy, lo de este niño lo hablamos hoy, pero esta es una realidad que viene de hace muchos años y es un secreto a voces, donde no nos hemos hecho cargo como país. Y digo no nos hemos hecho porque creo que los ciudadanos también tenemos un rol fundamental sí. en esto. Entonces, tal como hay que hacer cambios desde el Parlamento, desde el municipio, desde el gobierno, yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos que involucrarnos y propender este cambio en donde finalmente eh, hay que entender que los niños también son sujetos de derecho y pensar un poco más en la infancia, desde la infancia y no desde lo que el adulto quiere Exacto. que pase con los niños. Muchas gracias, Jenny. Eh, eh, te vamos a despedir, ¿cierto? Eh, muchas gracias. y Estuvimos conversando grandes con aportes. Jenny Bruna con grandes aportes desde madre que estés muchas muy bien, gracias. que continúes con los talleres y esperamos gracias contar contigo en otra oportunidad Por supuesto, chao. muchas gracias a ustedes chao, Saludos, claro. chao, chao. Eh, Bueno, continuamos con un poco el tema y quisiera ahora eh, tener otra arista, cierto ayer también tuvimos una súper buena noticia El Chile Crece Contigo amplió su cobertura Eh, la idea es llegar hasta los niños de 9 años Y ahora, este año, pues, partieron con niños de 4 y 5 años eh, Esa sin duda es una gran noticia que ayer pudimos recibir Y eh, quisiera eh, sí. una... Lo que pasa es que estuvimos con uh, Javiera justamente en la Escuela Grecia, acá... Una tradicional escuela de Puente Alto Contarle a Claudia Por supuesto eh, Donde eh, vino el subsecretario de Desarrollo Social eh, Y donde en conjunto con bueno la gobernación Las personas de la, eh, del municipio eh, Se eh, hizo esta especie como de lanzamiento local ¿No es cierto? De el alargue del Chile Crece Contigo El Chile Crece Contigo Es una política justamente de infancia Eh, que partió el año 2006 eh, y que eh, ha sido bien eh, útil en el desarrollo, en la estimulación de niños y niñas de nuestro país. Eh, yo quiero, antes de partir esto, eh, quizás contar... A mí me tocó en la partida El Chile Crece Contigo, así que lo siento casi como un hijo. Yo era ministra de Salud el año 2006, cuando se hizo una comisión justamente de la infancia, Eh, nosotros hicimos una encuesta eh, con Validez Nacional eh, donde se vio en, desde Salud eh, que el desarrollo el avance de las distintas etapas de los niños y niñas era absolutamente desigual de acuerdo al nivel socioeconómico de nuestros niños y niñas porque no había suficiente estímulo Eh, justamente no habían habían en muchas zonas de chile estamos hablando hace 10 años atrás pero había muchas zonas pero donde no donde los mm. niños no tenían juguetes y de hecho los municipios empezaron a, a inventar a propósito del chile crece contigo los las ludotecas, las especies de bibliotecas de juego para poder prestarle a los niños entonces eh, había una desigualdades de la cuna tan brutal en lo que era la estimulación las oportunidades Aquí surge este muy bello programa, ¿no es cierto?, que otras veces hemos comentado aquí también, eh, que es El Chile Crece Contigo. Sin embargo, esto tenía eh, un um, tope de edad que entiendo que eran los, los tres o cuatro años y hoy día se alarga un poquito más. Yo creo que efectivamente es una buena noticia, hay que ponerlo dentro de las políticas públicas interesante el punto de vista de la infancia, porque no todo es malo, yo creo que también... No, el trabajo que hacen con las madres también es muy interesante, el trabajo que que de alguna manera trasciende a la familia, porque ahí está la clave hoy día. El niño no toma tantas decisiones frente a su quehacer y entonces ahí está donde las políticas públicas tienen Eso. que trabajar en pro de que Exacto. la familia tome las mejores decisiones para esos niños. O sea, en el fondo aquí estamos podríamos hacer una especie de contrapunto, porque por el por la falta de políticas, por la falta de situaciones que hoy día nos está presentando una noticia como el tema del Senama, Sename Perdón, Sename <risa> Del Sename eh, Tenemos como contrapunto una política pública Llevada a cabo con mucho éxito Y que ha sido beneficiosa Para una cantidad enorme de familias Porque no solo enfocada a los sí. niños Sino también a la familia Hoy día también promueve mucho el tema de la paternidad De la paternidad sí, claro, responsable claro. Entonces ¿Sabes que yo tengo un tema que para mí ha, ha sido como Como una idea que se ha ido cimentando En mi cabeza Yo creo que nosotros tenemos que hacer que las personas asuman la responsabilidad familiar y, y yo creo que tenemos que dar las condiciones sociales, organizacionales, económicas para que eso se, se dé bien. Yo yo siento que desde ese punto de vista, eh, como política pública, deberíamos pensar en, en un padre y una madre que pudiera asumir la maternidad o paternidad desde cierta hora del día con su hijo tenemos nosotros los jardines niños cuyas madre o padres trabajan hasta muy tarde sí correcto y esos niños están en nuestros jardines hasta las 7 siete, siete y algo de la tarde y entonces todavía no llegan a su casa te fijas o sea aquí hay un tema que en, en países muy desarrollados, la verdad es que hay, hay, hay, no hay comparación muy muy cercana, pero en países muy desarrollados, hace muchos años, pero muchos años, que uno de los padres asume desde tres y media de la tarde hasta el kindergarten, desde tres y media de la tarde, su rol de padre o madre con su hijo o desde las 5 por lo menos por ejemplo pero, pero, claro, pero aquí estamos trabajando durante muchas horas y trasladándonos otro otra buena cantidad de tiempo a, a grandes distancias porque la gente de puente alto no me digan cuánto viaja para ir a trabajar claro. cierto cuando le toca no en hora y media cierto entonces ahí ahí hay temas también temas Bien. que tienen que ver con con políticas públicas el, el ¿cómo el, el Estado va asumiendo un poco esta, este costo económico? porque nadie encuentra trabajo hasta las 2 de la tarde, hasta las 3 de la tarde bueno, de hecho muchas <risas> mujeres se limitan justamente por eso y terminan ganando menos teniendo poca autonomía económica, eh, económica para poder a veces romper los círculos de la violencia no es cierto Exacto. entonces, eh, claro, vamos cayendo de una en otra, yo creo que estamos lejos todavía de eso Re. Eh, de poder eh, que se pueda cortar tanto la jornada, ¿no? Pero es cierto lo que señala Claudia de eh, eh, que es lamentable la poca cantidad de horas que están muchas veces los niños con, eh, con su, su padre. padre o madre o algún familiar cercano porque puede ser también una persona Eh, validada, digamos, sí, claro. eh, cercana un abuelo, un eh, tío una, una, una figura protectora ¿no? exactamente, ¿no? porque no necesariamente tiene que ser el padre o madre yo creo ah. que ahí también, si no nos encasillamos demasiado, no, hoy día ¿no? decimos gracias abuelita, gracias sí. porque te sí. juro que son muchas las abuelas que asumen el rol Potente dentro de la familia Así para ir es. a retirar a los niños a los jardines, los llevan, los cuidan mm. también alimentaditos. Sí. Aprovechar de mandarle un saludo <risa> a mi suegro que, que <risa> no realiza tan hermosa labor con, mi, con mis hijos. <risa> <risa> eh, bueno, y desde la Junji, Claudia, cuéntanos un poco cómo se propicia esa infancia, eh, cómo se um, se trata a los niños para propiciar su felicidad. ¿Cómo trabaja la Junji con los niños? Ay. Acá en Puente Alto... Bueno, en Puente Alto nosotros ¿Qué? tenemos Muchas unidades educativas Muchos jardines infantiles y salas cunas de, de administración directa De las CUNJI tenemos 10 ¿Ah? Pero eh, Tenemos nosotros 10 40 42 Que son de vale. Vía transferencia de fondo fondos Ya de corporación De eh, otras Entidades Y, y la verdad es que acá los jardines están bastante completos, o sea, están bastante llenos de niños y niñas y guaguas <ríe> y qué sé yo. Y la verdad Es que esta es población es, es, es muy grande. Es muy, es muy grande. grande. A mí me impresiona, esta es como una ciudad más, ah, ¿no? Pero... Lo tiene todo, lo tiene todo. Así es, es una es ciudad. Es una ciudad. Sí. Realmente lo tiene Y es todo. una ciudad de 750 mil habitantes. Sí, claro, claro. Y con sí. una población de niños importante también. Pero, pero, tremendo. Mira, nosotros, eh, yo no sé si ustedes saben, pero han, han hecho gestiones acá en, en la municipalidad, donde se van a hacer algunas marchas de los niños, de los jardines infantiles para poder expresar sus derechos y, y otras cosas pero de la pregunta que tú me hacías Javiera eh, nosotros hemos intentado permanentemente desde nuestro rol eh, educacional de primera infancia en la Junji de hacer el cambio de este, de este eh, ojo que teníamos antes para ver al niño como mi mi herramienta de trabajo <ríe> <Qué> <ríe> o sea, para ver al niño como eh, mi educando ¿han escuchado esa palabra? Sí, el, educando. Educando, el educando entonces eh, hoy día nosotros estamos trabajando muchísimo para que se vea al niño como un ser pensante inteligente capaz de tomar decisiones un ser que es maravillosamente amoroso Y, y en esta mirada hemos estado trabajando eh, con todos estos jardines con todos estos jardines infantiles para que el niño empiece a tomar un mayor protagonismo y dejemos este comportamiento adultista donde el el la grande, el que es grande decide qué tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, dónde lo tienes que hacer. ¿Hay cierto? Hay ciertas parámetros de comportamiento que obviamente nosotros tenemos que hacernos responsable como esto que, que hablábamos de la regulación o la autorregulación del niño porque la verdad es que si no paso a llevar a este otro que también es, eh, merece, eh, ejerce, es tiene que ejercer su derecho, de derecho. Entonces, en eso hemos estado trabajando mucho rato, no ha sido fácil. No ha sido fácil por lo que decía eh, Soledad, Soledad de eh, el, lo cultural lo cultural es muy potente lo cultural no se modifica ni con un curso de capacitación ni, ni con, con una, una asesoría ley, ni, con una, ni ley. con una ley o sea, la verdad es que aquí hay harto más que eso es esta, esta, esta situación de la reflexión de que yo me siento contigo y decir, a ver, a ti ¿cómo te trataba tu mamá? ¿cómo te trataba tu papá? ¿qué te decía? ¿dónde te sentabas a comer? Año atrás yo me acuerdo que contaban de los niños que comían en la mesa de al lado o en la cocina <risa> o en la cocina Don, eso eso a ver y a ti te gustaba miremos no miremos digamos a mí me gustaba que me trataran así me gustaba que me vistieran igual que mi hermana claro eso son veces nos cuestionamos sobre eso estamos todos preocupados de cómo le vamos a comprar esta muñeca a mi hija para el día del niño Cuando la verdad es que lo más significativo que yo tengo en mi cabeza y que yo creo que si preguntamos van a haber muchas personas que van a pensar más o menos igual. soy Todavía estoy normal en esa materia. <risa> uh -huh. Es aquella situación significativa de la que yo me recuerdo de claro. manera destacada en mi, en mi crianza. Mm. Esto de ir al, al circo, había un circo, a un patinaje en el hielo que íbamos con el papá, la mamá y que quedó para siempre ¿no? en nunca el te olvidaste y nos íbamos los cinco o te fuiste de picnic los claro, cinco claro cuando íbamos a Santa Rosa de Peliquén <risa> y llevábamos picnic y nos íbamos en el tren o sea, ¿tú crees que alguna vez uno pensaría no, lo más importante fue la muñeca que me regalaron no, o la no. zapatillas de gimnasia nadie no. se acuerda de eso es, claro. esas situaciones son las que tenemos que recuperar, recuperar. como familia correcto y algo súper económico no necesito trabajar mm. tanto rato para pagar en 24 cuotas <risa> ese <risa> esa, juguete, ese esa regalo esa salida claro. a una plaza, ese paseo con mi hijo, mm. ese disfrute esa esa condición de amor que se da gratuita claro, claro por ejemplo yo le preguntaba a mi hijo pequeño de 3 años ¿qué quieres para el día del niño? y me dice, quiero ir a la granja y ver a los caballos que ha sido lo eh sido la experiencia que a él más grata le ha sido, digamos. Posto 0, <ríe> gratificación mil, digamos, y entonces significado, claro, significancia significado? completa. Probablemente claro. de esas cosas se va a acordar cuando él esté más grande, ¿no? Cuando sea un adulto. A mí hay una hay un aspecto que me llama la atención uh, que es muy distinta a lo que era probablemente cuando eh, yo era niña o más joven. Eh, que es que eh, siempre el niño socialmente fue considerado como el futuro ¿no? Claro, Uno, o sea, sí. un que adulto un adulto del mañana digamos. Tenemos que preocuparnos de los niños porque en realidad son el futuro de Chile No es por eso que tenemos que preocuparnos de como los niños Como la inversión <risa> eh, Claro, no es que bien Tenemos que preocuparnos de los que los niños sean felices hoy, hoy día, día. Y así van a poder ser Seguir siendo felices por así decir y, sí, y así ahorramos todo Porque tú sabes que se ahorra en salud mental se Pero ahorra supuesto, en un entonces, Totalmente preventivo Sin <risa> duda Yo creo que ahí hay un tema súper de fondo Que en el fondo que eh, Significa de verdad considerar A los niños en esto cuando uno dice Son sujetos de derechos eh, Ellos eh, tienen que Ir viviendo sus etapas De la mejor manera posible ahora yo creo claudia que eh, también eso considera un cambio lo que yo he observado en los jardines infantiles antiguamente las salas cunas los jardines eran considerados que era eh, valía la pena llevar a los niños allí para eh, Eh, para dejarlos seguros En el fondo, mientras yo Para que estuvieran bien, eh, para que la estuviera bien. bien claro, claro. O la mamá o el papá estuviera claro. bien Pudiera trabajar, en fin Pero no por ellos mismos mm -hmm, Necesariamente Ay, ¿Tú ves que hay un cambio en ese sentido, Claudia? hay cambios, pero creo que todavía nos queda harto camino. Yo no podría decir que esta tarea no, nunca se puede decir que no. esta tarea se acaba no, sobre no, no, todo no. en este tema, no, ¿no? Pero yo creo que el tema de vincularse afectivamente eh, eh, es un tema. Yo este, a ver, yo soy un poquito utópica, ¿no? Pero yo siento que más que un trabajo, porque yo no quiero a todo el mundo pero los niños los niños son sí. tan fáciles de querer y la verdad es que eh, es, es una tarea simple es una tarea de la que sali, eh, todos salen ganando sí. o sea yo cuando voy a, a la unidad educativa y la verdad es que me voy con ganancias extra porque porque mi tema es, es mirar esta práctica pedagógica amorosa con protagonismo del niño donde donde él puede tomar decisiones opinar donde se respeta su libre movimiento cierto porque no lo obligamos a caminar tomándoles de los brazos y ya y este piste un año ya caminar no hay aquí hay un trato súper respetuoso porque no todos somos iguales correcto hay niños que caminan a los 10 meses y otro camina al año 3 meses mm. entonces todo esto no solamente lo voy lo voy a mirar a las unidades sino que también está esta ganancia y, y, y acompañar a, la, a las chiquillas y ver que necesitan como apoyo sino que también está la ganancia del contacto con ellos entonces no tengo que, que estar siempre pensando en más que en disfrutar yo de esta tarea también y eso eh, no lo estamos viviendo todo a lo mejor no, no o sea no a lo mejor yo creo que no todos lo estamos viviendo y, y también hay tarea de la, las entidades que hacen profesionales en el área porque ¿De yo de las universidades de las universidades, los, institutos? los institutos en fin yo creo que Eh, yo tengo que ser feliz en lo que estoy haciendo Cierto, por eh, Claudia tenemos preguntas Ajá, ¿Juan, Juan Carlos sí, bueno, muchas gracias Jaliera por acá Cristian Monsalde profesor, mirad qué tremendo lo que están hablando, me parece muy importante desde ya que lo hable por soy profesor pero tremendo, más que una pregunta me da lata nuevamente que Puente Alto salga en, en las noticias por cosas tan negativas la pregunta es ¿dónde están los padres? ¿dónde están los niños? ¿qué hacen las autoridades por ese tema? es lo que pregunta Cristian Monsalve la otra pregunta que llegó es de parte de Leonardo Araya que es de Puente Alto y que está a esta ahora en la Comuna de las Condes trabajando la delincuencia está definitivamente instalada y empoderada en nuestra sociedad y en Puente Alto pero están usando a niños para poder eh, cometer sus fechorías ¿cómo se le explica a la ciudadanía una situación que evidentemente se le escapó de las manos a la autoridad y no digo solamente este gobierno ¿lo podrían explicar? ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a seguir usando a niños en estos actos de delincuencia? Bueno, ¿Soledad? ¿Sí? <risa> mm. <risa> no. Bueno, son tremendas las preguntas sí. de Cristian no, no escuché, ¿cómo se llamaba la segunda persona? Leonardo. Don Leonardo, eh, creo que hay, ninguno de nosotros somos aquí los tomadores de decisión, no pero sí eh, yo pretendo serlo, digamos eh, yo creo que eh, hay una, un tema, tenemos que hacer eh, más uh, prevención, tenemos que hacer más comunidad y más prevención yo creo que Eh, es cierto lo que hemos venido porque hemos vuelto como al primer eh, tema no claro. eh, como que nos salimos bruscamente sí, no sé si quería sí. terminar a lo mejor del no, yo yo creo que este es el interés que tienen las personas que, que, que escriben llamando, y claro. llaman y, y, y estamos en una conversación sí. y hay que conversar sobre Logico. los distintos mm -hmm. temas bueno, el, a mí me parece que las uh, salidas tienen que ir eh por varios caminos por una parte la prevención que tiene que ver con uh, la educación clave que tiene que ver con la educación desde eh, la educación de nosotros los papás y también de los niños desde los aquí, primeros educadores la de, familia el jardín y todo exactamente o sea los a, cimientos están ahí a mí me parece que el aumento de eh, de las salas cuna y jardines infantiles hay que seguirlas haciendo Porque los niños allí se socializan conocen Están con eh, Profesionales Muchas veces les permite salir De círculos de mayor violencia En las propias casas Entonces yo creo que tenemos que buscar eh, Que los niños Y niñas y jóvenes Se mantengan escolarizados De la mejor manera Porque muchas veces estos niños eh, Dejan de ir a la escuela Dejan de ir, dejan de ir Y ni siquiera es porque hayan uh, reprobado Sino que dejan oh, de sí. ir, dejan de estar Entonces tenemos que preocuparnos más De eh, la parte educativa De los niños, niñas Tanto del sí. jardín infantil Como de los Sí, dale. Sí, también también está el tema de salud no sí, si yo tengo un niño mental, si yo tengo también. un niño que, que no quiere ir a la escuela que tiene mucho tiempo en la calle que yo estoy trabajando todo el día ¿cómo puedo súper eh, eh, acompañar su, su, su condición pero pero aquí tienen que ver redes de apoyo sí. verdadera porque la familia necesitan en muchas oportunidades salir a trabajar Claro, eso es real eso es real eso es real y entonces este niño no quiere ir a la escuela bueno ¿qué hace eh, que el, el centro comunitario ¿qué hace eh, con, cómo me acompaña eh, hay, hay un tema pero también está el tema de que y si este niño lo evalúa a alguien y lo ve el psicólogo porque, el que sea si psicólogo claro, y evalúa que este niño tiene generales. un problema ab veces no lo sé porque yo soy de párvulo Eh, bueno, hacer la intervención oportuna y entonces que, que la madre o aquella red de apoyo pueda ir con él y con esta madre haciendo esta crianza ¿cierto? M muy buena para que no tengamos más situaciones lamentables sí también siento y aquí en respuesta al profesor de, de Puente Alto uh -huh. que eh, este niño, 12 años ¿no? Eh, está de, en una condición de, de desarrollo de este minuto, está instalando sus valores morales ya por, por, por un tema de desarrollo él está instalando sus valores morales por lo tanto, eh, hace mucho rato que él ha tenido situaciones de donde ha, ha, ha sido, no sé tomado por, por robar como decías tú, una farmacia creo que lo mostraron una, ¿no? una pizzería mm. Pero, pero él recién está desarrollando su moral. Entonces, este niño es una víctima más, de alguna forma, de una situación social. Entonces, aquí hay un montón de responsabilidades compartidas de la que ninguno de nosotros se puede eh, hacer loco entonces Así ahí es. hay que hacer un trabajo que, pero pero clave sin duda que, que está ahí a la base el tema de la educación y la inversión también en, en, en familia mm. Sí, yo creo que el, uh, o sea, el tema de educación, y cuando a mí por eso me da un poquito rabia cuando eh, eh, uno habla de la reforma educacional, inmediatamente se van a la, a la educación superior. superior. Yo creo que mm. eh, la, la gran inversión en infancia, en infancia. jardines infantiles, en primera infancia, en la educación, eh, en la escolaridad, Eh, tiene que ir acompañado Como señala Claudia De una modificación también De nuestras políticas de salud Más atento a lo que está pasando sí. en la infancia Yo creo que ahí nos ha faltado ah, la familia, con eh, esta madre que la, está la, sufriendo Hago culpa ¿no? del punto de vista sí. de salud eh, Porque en realidad eh, Falta un trabajo Más cercano Pero también yo creo que falta Un trabajo municipal Más fuerte Porque eh, a mí me impresiona, por ejemplo, todo lo que se hace con los adultos mayores. ¿Y qué se hace con los niños, más allá de los jardines infantiles? Claro. ¿Dónde están esas redes? La búsqueda de redes, de eh, eh, escuelas de padres, de eh, cómo cómo podemos mejorar la situación efectivamente, más allá de las mesas, porque existen mesas, ¿no es cierto?, de la infancia, Eh, no sé si eso tienes más antecedentes. Sí, sí. De, sí. De bueno, de hecho, de hecho ellos son los que están haciendo hartas gestiones hoy día para eh, movilizar en los colegios el respeto a los derechos de los niños, buscar herramientas que sean más útiles son para los de PDE, las oficinas, claro, ¿no? Claro, de, sí. de protección de derechos, ¿no? Eh, aquí, aquí, en aquí en Puente Alto funcionan sí. bastante bien en Puente Alto Funciona, eh, sí, sí. funcionan hay, hay varios grupos que están trabajando Me pero tocó. no falta, ya están aquí la, sí, porque, porque, que no porque no esta comuna es muy grande, grande es exacto. muy grande y, y la verdad es que hay que hacer inversión en eso pero mira, hay otro tema que es tan simple como mejorar las áreas verdes, porque si ustedes son una tremenda comuna, no tienen a la mano un maravilloso parque donde los niños o sea, puedan creo hacer que, un recorrido claro. no, con si su hay las vizcachas ahora recién hay eh. Lo que pasa okay, es que no es muy lejos. No están a la mano, no, fija, porque nada. me exige tener que tener por lo menos lo como 4000 pesos claro. para locomoción. Y cuatro mil pesos yo en una familia como sí, dos días Claro, Claudia lo yo. que pasa es que lo, dos cosas que quería apuntar Por un lado la pregunta que hacía el profesor donde dice dónde están esos padres Que es una pregunta muy recurrente también sí. Dónde está esa madre, dónde está ese padre, qué es ese niño Y yo creo que esos padres están en el mismo círculo que estamos todos nosotros como sociedad Trabajando <risa> o sea, estamos todos en ese círculo, estamos trabajando, estamos mirándonos nuestros ombligos no estamos viendo al sí, de al lado, no estamos compartiendo el otro día conversábamos con un chico aquí del pie que decía que con que hubiese un adulto, una figura de apego para un niño ese niño podía ser salvado, ese niño podía salir de ese círculo de la violencia y ese, y niño, el, capaz de transformar ese su futuro, niño es capaz se, de transformar su futuro se, solo con un adulto, con se, una figura de apego que esté ahí trabajando junto a él Y el segundo punto es también considerar el tema de la distribución de los dineros De la distribución de, de las platas en la comuna la Es una comuna muy grande, es muy grande Y entonces ver que en algunos sitios está tan favorecido Y en otros donde, justamente donde más se necesitan, no están los recursos eso, hay que, eso es un tema que hay que observar Como, digamos, ahora bajando al tema como de políticas ¿Qué puede hacer uno, digamos, estando ahí? Puede, puede ver mm. que hay un parque, pero está muy lejos de la gente que lo necesita. Sí. Puede ver que hay hay jardines, pero los jardines no están cerca de los niños pero, que tienen que pero estar. Pero también no sé. también están los temas de los tratos eh, a nivel de las entidades públicas. Mira, eh, es tan lamentable cuando cuando uno ve que hay un parque muy lindo y alrededor está lleno de basura. Aquí, eh, cuando uno sale la carretera, hay unos sectores que están pasando el parque son muy riesgosos, claro, porque están ahí pegados a la carretera, al acceso sur, ¿no? Pero... Eh ¿Cómo puede jugar ahí un niño? Es que por eso cómo me, digo, po yo? cómo me tratan a mí cuando yo me voy a atender al, al cefam, cu a, a cuando me voy a atender al al, al centro salud. Mm. Todo ese son golpes, son golpes. Porque todo es no bueno, eh, Sí, yo creo eh, que es cierto que son golpes, pero tenemos caminos para seguir a ir saliendo Ay, de eso, claro. Hay sí. que simiento, me hay que seguir trabajando con padres. Eh, y madres, ¿no es cierto?, en uh, lo que es un cambio cultural. Hay respecto, Claro, respecto a eh, cómo criamos a nuestros hijos. Sí. Que no es que si me obedece o no me obedece el problema, claro. porque eso pareciera ser, se me escapa de las manos porque ya no me obedece perdón si es que para llegar a eso ha pasado mucho camino en que podríamos haberlo hecho de otra manera, entonces más educación, más trabajo en combinación con salud, más trabajo en, en las oficinas eh, sociales que trabajan con niños que se llaman OPD, oficina de protección de derechos, pero también en la vida comunitaria, social, un poco la recreación que señalaba sí. Claudia me parece relevante. La valoración o sea, del otro. Es que ¿sabes lo que pasa? Que acá tenemos canchas, muchas canchas sí, en yo, Puente Alto. Yo lo reconozco. Muchas canchas, pero las canchas están vacías, porque no hay monitores que a saquen a los niños de sus casas los hagan colaborar de hecho el éxito de las de las de los talleres de, de circo, circo que hablaba antes justamente es cuál es la gracia es poner monitores en esas canchas donde los niños pueden aprender en comunidad, hacer trabajo en equipo, aprenden solidaridad, aprenden a esforzarse, a irse superando, no por competencia, sino porque cada uno va en lo suyo aprendiendo a dominar su Absolutamente. cuerpo. Absolutamente ese tipo de actividades en la autoestima, cómo les mejora, claro. incluso en su propio entorno familiar, y entonces basta un disfraz para que ah. yo me sienta mucho mejor, entonces yo creo que esas actividades hacia niños jóvenes, tenemos que multiplicarlas sí. en la comuna, tenemos que ser capaces de salir desde las casas es. encerradas para tener comunidades donde los niños y niñas puedan eh, jugar, desarrollarse como persona porque Eso es lo que nos falta, que se puedan desarrollar darle los espacios también para eh, que se desarrollen como personas. Y, y también está el tema de valorar a las familias de sus niños como las mejores familias que pueden tener. Yo quiero ser la mejor madre. Mm -hmm. tú y Esa cada es una buena, nosotros, buena premisa. Sí. Porque si yo valoro a mi familia, yo le estoy dando a él todas las herramientas de decir mira, yo creo que tú Puedes hacerlo súper bien. Y entonces cuando este papá pide un cuento en el jardín para llevar el día viernes, de repente tú te encuentras con una victoria. Se lleva <risa> claro, el cuento el día viernes, vuelve el día lunes y escribe en un cuadernito cómo leyeron el cuento. ¿Tú sabes que a veces uno le llega así como a remover un poco la tripita decir, ¡ay! ¿Qué? qué lindo porque te cuentan una historia muy linda la leímos con mis hijos en la entrada de la casa había luna y algunos son unos verdaderos poetas pero pero esa instancia más que todo lo que yo estoy leyendo te viste de una instancia amorosa y tú lo único que hiciste fue facilitar un cuento y cuadarnito donde ellos hacen un registro, pero pero debe haber una valoración de la familia también. Si yo siempre estoy creyendo que tú eres mala como como mamá, que eres irresponsable, que te gusta por andar callejeando, que la verdad es que no tengo que convencer a nadie de nada. Pero imagínate eso a nivel a nivel aún mayor, la estigmatización que existe respecto a ciertos sectores de nuestra propia comuna, gente que se refiere a ellas como guetos, o sea, si partimos desde esa base, de ahí para abajo, se no, pierde todo. No, no pero hay yo gente creo que yo creo que es importante también ir clarificando que podemos hacerlo por y supuesto, por tenemos herramientas para poder hacerlo como bueno, tú señalabas pero pero hoy día ya estamos mirando sí. al niño con otros ojos sí, o sea, sí, pensemos que nosotros estamos derechos del niño hace muchísimos años no existían años, los derechos no. del niño claro, y entonces después cuando decían derechos del niño ¿y ¿qué les era? me están hablando eh, que con el año 93 cuando uno hablaba de Pero, pero hoy día ya se está debiendo, hoy los niños, pero mira, y pueden moverse solos, y no necesitan qué, y bueno, entonces dispongamos herramienta entonces entreguemos oportunidades, estemos ahí con ellos cariñosamente apoyémoslos afectivamente Cantemo. cantemos con <risa> o sea, ellos, claro. démosles démosle unos abracitos eh, dulces y, y, y amémoslos porque en realidad ellos son amables pero ah, también uh -huh. yo quisiera decir que eso no quita, yo estoy totalmente sí, de acuerdo claro. no quita la necesidad de políticas públicas, por supuesto tanto locales aquí en la comuna Como nacionales, por ejemplo Porque yo creo que tampoco podemos eh, Que es indispensable Modificar el famoso cename ¿No es cierto? Para, Totalmente de acuerdo eh, Por lo menos separar Los niños que son eh, Que están Que eh, están en cautela por eh, por abusoaución por abuso, en con, por, por con abuso que, de, de justamente de, del poder los, del adulto exactamente versus los que tienen problemas con la justicia que son de ley, eh, que le llama niveles infractores de ley entonces que por lo menos hay que separar eso y hay que hacer esa modificación pero además yo creo que la prioridad nacional de nuestros niños y niñas no ha estado no. y yo creo que eso también es un me culpa que tenemos que hacernos no tanto yo en salud por ejemplo otros será en otro todos, eh, todo eh, antiguamente se le dio mucha prioridad en salud a lo materno-infantil del punto de vista físico biológico pero eh, poco es lo que tu, eh, o sea insuficiente no poco porque se ha hecho harto se ha hecho mucho sí. yo no quiero decir que no se haya hecho mucho Se ha hecho mucho, pero todavía insuficiente el punto de vista más mental, de apego, como nos recordaba claro. eh, Jenny que, que habló. En fin, yo creo que tenemos grandes sí. caminos todavía por recorrer para mejorar la calidad de vida de nuestros niños ahora, y niñas. Ahora cuando nosotros hablamos sí debemos reconocer que en el campo, por lo menos nosotros desde, desde la primera infancia hemos hecho grandes inversiones grandes como país. Grandes y inversiones y, y grandes duda. inversiones, o sea, sí. ustedes ven hoy día los jardines infantiles. Son maravillosos, además, maravillosos. Tienen unos espacios que yo decía, ay qué lindo, pero qué bonito, porque mm. la verdad es que yo que los voy para mí, eh, la primera vez que vi uno que fue en Ñuñoa un, un, que había era Jardín Nuevo yo decía, pero qué amoroso pero qué, o sea, la verdad es que a mí me pareció que era muy muy bueno, muy bueno que los niños pudieran es que tener este espacio son maravillosas, yo también puedo contar una anécdota eh, mi hija vive en Melipeuco, en un pueblito de Temuco, 100 kilómetros hacia la cordillera conozco, precioso Melipeuco eh, bueno, hay un jardín infantil donde está mi nieta eh es una maravilla eh, Bueno, es precioso Igual como los que están construyendo Y se inauguró hace un mes atrás Acá en Los Aromos O bien en la frontera Que sí. se inauguró uno otro más sí. eh, Hemos tenido eh, grandes avances en ese sentido Pero que uno los recuerde El rol la frontera fueron los últimos creo, Y uno que dice Este país es en el que yo quiero vivir Con esta dignidad Trato de, de nuestros digno, niños ¿cierto? y niñas Eh, con a, baño adecuados al porte o sea mm. eh, con a, juegos con cuentos con educadora con un número de educadora suficiente por niños. Eh, entonces eh, uno dice este país es el que vale por el que vale la pena no seguir luchando donde nuestros niños y niñas tengan ese grado sí. de dignidad y esasciones son cómo a... hacer para que esto les llegue a todos y todas yo creo que bueno, sigue estamos un trabajando desafío. para Para, sí, para ir ahí ¿no? <risa> bueno sí. eh, eh, ya estamos llegando al final de nuestro programa, Claudia agradecer tu visita, tus excelentes aportes a la conversación, también agradecer a Jenny de mamá madre por también sus aportes telefónicos desde Quillota eh, y un poco también llamar a la reflexión en este mes del niño, de la niña menos regalos materiales, menos salirnos un poco de esta sociedad de consumo en la que estamos insertos Y un poco llamar a la reflexión sobre lo que tú contabas del cuento, ¿no? Del padre con un cuento. O sea, si esa acción, que un padre lleve un cuento a su hijo cada fin de semana, se multiplicara, si se llevara a más acciones, haríamos otro mundo, sin duda. Tendríamos niños más felices, tendríamos niños más contenidos, haríamos otra sociedad y probablemente tendríamos menos noticias como la que ayer lamentamos. Eh, quisiera agradecer también Soleada a tu participación, panelista estable por supuesto de nuestro <risa> programa y darles la palabra ahora también para que se despidan, por mi parte muchas gracias Bueno mira yo eh, tengo una mirada súper esperanzadora uh -huh. eh, no quisiera eh, pensar que dos o tres años atrás hablamos de un cizarro, hoy día pasa esto, hablamos de este niño y, y no quisiera escuchar muchas más historias en el futuro que tuviera que ver con uh -huh. niños que dañados por por situaciones sociales, familiares de otros contextos se ven expuestos a esto. También eh, decir que queda mucho trabajo muy valiosa uh -huh. eh, para mejorar esta condición. Agradecer la oportunidad Porque hablar de estos temas siempre ha sido un agrado para mí. Yo soy una fanática de esto, de, que, de lo que yo hago. Y, y nada, seguir, seguir y, y darle a valorar eh, al niño y sus capacidades, a la familia y sus capacidades también. Mm. ¿Soledad? Sí, yo un poco más eh, que decir. Yo creo que eh, el esfuerzo individual, familiar... Eh, social, tiene que ir acompañado también de políticas públicas más generales, eh, pero eh, no quita la responsabilidad de todos. ¿eh? Yo creo que eh, es fácil echarle la culpa a un cename, echarle la culpa al gobierno al municipio. ¿no? No, yo creo que aquí tenemos efectivamente que unirnos eh, por la felicidad justamente de nuestros niños y niñas hoy y no mañana ni en un futuro hoy. Entonces, cómo hacerlo eso es un gran desafío, se ha avanzado mucho, eh, pero queda, yo creo, muchísimo por hacer, así que muchas gracias a la fundación que siempre colabora en esto de hacer felices claro por lo sí, menos a los por niños supuesto. con los talleres eh, que yo creo que es un gran avance. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego Juan Carlos. Gracias. gracias. El amor, es el calor, el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego.